Eh, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ana y Walter lo saludan acá en Radio Encuentro en v i e t n a Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, acá impactados、eh, a partir de esto, de enterarnos de este mega basurero que se quiere instalar, de no dimensionar, me parece, de lo que ello implica.